Ay, qué panadera, ay, qué panadería que el alma me quiera. Esa panadera tiene tesoros, puga en la borracha, y amiga de hombres. Ay, qué panadera. No volverá más, me devió un pollo. Por no perder la cara se no perdonó. Hay que panadera, hay que panaderilla que el alma me lleva.